Y cuando empezamos a mentir, nos tuvimos nomás. No, si fue mi profesora. Hoy e alcaldesa de Mar. Allá en el. Alcaldesa de Mar. Alcaldesa de Mar. Sí, no, correcto. Sí, sí, Alcaldesa de Mar. Eva Pérez. Ahí está, Eva Pérez. Ya, un beso para ella. No, no, no. Primero le voy a contar que hoy día la máxima va a ser de 11 grados, así que prepárese para ver chubasco durante el día. La temperatura, estos 11 grados, se van a registrar entre las 13 y las 17 horas, entre la 1 y las 5 de la tarde. Viento norte de hasta 22 kilómetros por hora en momento, algunas rachas o ráfagas, como quiera mencionarlo. Va a estar prácticamente nublado todo el día, tome las precauciones del caso y mi consejo para hoy día nuevamente es que, señora, sacuda el paraguas antes de subir a cualquier vehículo de locomoción colectiva. Tanto viglo menor como mayor. A esta hora de la mañana acompañamos a todos los chicos de la Locomoción Colectiva. Saludamos especialmente a aquellos que han hecho de este programa su programa. ¿Te、ah, gustó esa frase? ¿no? Sí. ¿Qué han hecho de ¿Este, este, este programa como de ellos?、Este. Ojalá que lo sientan tanto ustedes que nos vengan a dejar cada fin de mes un par de lucas. <risa> Agradecemos también a Blas p a c q u i a e l School que hace posible que estemos al aire todos los días, uno de los、eh, colegios más importantes y、eh, uno de los que está entre los cinco primeros de la ciudad de Osorno, que hace posible que estemos todos los días al aire y acordarse que más tarde hay un bis. Un relajo cuando tomamos once, tomamos o n con e c ustedes al aire eso de las siete y las ocho de la tarde estamos haciendo o n cenas e c como todos los buenos sonidos vamos como don tine de mañana y tardecita es ¿eh? con usted e、no, <risa> Oh, de noche y de mañanita o don tine ¿Te, te, te, ¿te Sí, lo saben, en vivo a las siete de la mañana y en las tardes también, a las diecinueve horas. Comenzamos ya con la revisión de las noticias. Exacto, porque Frutillar tendrá feria libre en sector pantanosa. El catorce de septiembre comenzará a funcionar la primera feria libre de la ciudad de Frutillar. Así lo confirmó el jefe de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Frutillar, Luciano Belmar. No le podías colocar Didi Econova, <risa> quien se reunió con un grupo de mujeres emprendedoras, siempre mujer chilena, de la comuna Lacustre. La iniciativa beneficiará a unas 80 jefas de hogar de la comuna Lacustre, las cuales pidieron al alcalde Ramón Espinosa que les brinde un espacio para vender productos que eran comercializados en la vía pública. Hay que mencionar. Yo, yo tengo una colección con esta nota, Cristian, lo debo decir. ¿Sí? Yo hice como una broma en otro medio. Me decía, Oye, ¿tienes nota? Que, ay, no, no, tengo una de un, a feria libre Frutillier, colócala De, de, de encabezado, la, la molestemos、uh -huh. a la editora. Le c o l o c a l a encabezado que con esto abre el noticiero y vas a romper con esta nota. Hiciste, no subo la nota bailó y habían 14 personas leyendo la nota de la Feria Libre. Me pareció pintoresco. Y ahí、Hermoso. nuevamente voy al hecho de que uno de repente cree, los comunicadores creen que saben lo que quiere la gente o lo que les va a interesar. ¿Y qué es lo que quiere la gente? No sé, pero parece que quiere Feria Libre. Claro, que de Feria Libre. Seguimos. Siete de la mañana con treinta cinco y minutos, o si usted lo prefiere, veinticinco minutos nos separan de las ocho de la mañana. Seguimos con informaciones a t r a v é s de País Lobo Radio, porque seminario sobre avances en el manejo reproductivo de ganado lechero,、eh, fue o, lo que se va a llevar a cabo este próximo miércoles, es decir, mañana en Osorno. Está muy alentado. Será el epicentro del seminario. Avances en el manejo reproductivo aplicado, ganado lechero en base a pastoreo. Como para colocarlo en una gigantografía de 15, 40, 15.330 metros. Tremendo. Un importante encuentro en materia pecuaria que se extenderá desde las 9 de la mañana en el Hotel Sonesta de nuestra ciudad. Gol. Y que abordará una de las principales problemáticas del rubro lechero regional de la mano del experto neozelandés en manejo reproductivo de vacas lecheras, doctor. a q u o Jock Macmillan,、ah. quien ha sido docente en una decena de institutos y universidades de todo el mundo, como la Universidad de Melbourne, Australia. Pero hay, hay gente que para. Aquí va un tema, uno, uno dice, pero ¿qué tengo que v e r yo con las vacas lecheras? Pero hay gente que le interesa esto y va a ir para verlo, además que. <risa> Son ver, una mira, zona de l e c h i r a no podemos ser tan, tan no lechero. <risa> por eso no t l entra r a la lactosa, así que no. ¿Sí? Sí. ¿Tiene intolerancia a la lactosa? Sí, pero ¿sabes qué? Tiene que ser en un grado mínimo. O, o yo creo que tiene que ir por, por grados. Porque yo puedo, por ejemplo, comer queso, pero o o muy p c muy poco. Yogur no puedo tomar.、Eh, crema, poquito, pero muy poco. Leche no puedo, compadre. Yo, leche me la tengo que tomar al lado, al lado de la puerta. Hay cosas que me tomo una leche y descargo el tiro. Así, no, terrible, yo no puedo tomar leche. ¿Pero la cola de mono? ¿Cómo te da con eso? No, igual. No, igual, pero te. Ah, ah, no. Igual, no. igual te la toma o igual que, No,、mal? igual me la tomo, no. Si、sí, yo me la tomo igual, pero el problema es que la b o t o muy rápido. ¿Cachai? O sea, se me va por el conducto rápido. Entonces, pero igual le hago empeño, sí, igual tomo. Me quedo un día en la casa, no salgo y me tomo. Solamente para eso, claro. Me llevo la olla al baño、ah. y me d e s a o Ay, ay, que fuerte. 7 de la mañana, oye, 7 de la mañana con 39 minutos. Y a mí me pasaba algo muy raro, o sea, no, no con, raro. Con la leche. Con la leche.、Eh, cuando yo estudiaba, cuando estaba en la básica, siempre la mamá, por lo menos en mi caso, yo tengo que d e r Mi mamá siempre se levantaba a darme desayuno, siempre. Ay,、ah, qué bonito. Todos los años. Yo te digo, hasta que estaba en tercero medio. Sí, Levantaba a darme d esa leche. ¿Y a h r a también? o llega sí, bueno, una rosca y un sí, café. Sí, una rosca y un café que me envía mi santa madre. Pero, ¿sabes q u e En la básica, mi mamá me daba leche y me decía, tómatela. No, tómate la leche. No, quiero leche. Tómate la leche. Tómate la leche, tú. <risa> y, ¿sabes q u e Yo tomaba leche y llegaba al colegio y llegaba con ganas de devolver. No con ganas, sino que devolvía en el colegio. Muchas veces tuve que devolver en la calle. Hasta que le tuve que comentar y no me creía. Y hasta que se dio cuenta que sí, devolvía y no, no podía soportar la leche. Y de ahí que, bueno, me d i q u é l licor. <risa> <risa> <risa> Eso sí que、no、te hace malditación. Bueno, seguimos con informaciones. Autoridades llaman a transitar con precaución por complejo fronterizo Caso Cas... Cardenal Zamoré.、Ah, <risa> y, yo, y yo lo escribí bien, ¿no? Me、sí. estoy asustando ya. Un llamado a circular con extrema precaución por Cardenal Zamoré realizó el gobernador de Osorno, Rodrigo Caguac, debido a la cantidad de nieve caída durante el fin de semana en la ruta. Al respecto, Caguac señaló que. Si Bien, la ruta se encuentra despejada y transitable desde el kilómetro 106. Es obligatorio el uso de cadenas. No, es, no le estamos diciendo que es obligatorio que haya con la señora, no, cadena para ruedas.、Oiga. Al mismo tiempo, comentó que Vialidad Chilena se encuentra trabajando en el lugar con maquinaria de despeje de nieve y mantención de la ruta. Me parece muy bien que hagan su trabajo. ¿Sabes qué ayer? En el. Me acordé que me dediqué el al, al alcohol. ¿Ya? Ayer, como la. ¿Te caíste al alcohol? No, no, no yo no. Entonces, como la tía y media de la mañana me llama un amigo. Ya. Y me dice. ¿Quién me fue a dejar a mi casa? a、oh, no, no... a u t o r i d a d ¿cómo se le ocurre llamar para eso? s l i n Chetti, es s l i n Chetti. Obvio... Pero, pa pero pasó votado. Sí, no, no lo、no、supo nadie. o Oye, evaluación del gobierno agosto de 2011. 27% aprobó la gestión de Sebastián Piñera y un 68% la desaprobó. Aquí yo quiero decir una cosa bien clara. ¿Cómo dicen que hay gente que no aprueba la gestión del presidente? Hay 27%. 7 un 27%? Aparte que no le preguntaron a todo.、Eh, a mí no me preguntaron. A mí tampoco. Yo podría haber dicho que la desaprobaba también y subía. O bien porque、pues、la aprobaba. Pero la gente desaprueba por una cosa. Incluso desaprueba por sensación. Sí. Por, por masa. Porque, ¿sabe qué ha pasado? Yo he hecho la juguerreta de decir, no, yo estoy, estoy súper conforme con el gobierno. Y la gente te salta encima, como que no puede, no puede. s Pero, ¿cómo? Que hay un efecto más. Lo que comentábamos el otro día de esta, este tema de, de la educación. Tú estás, e s t á s en contra o, o dabas una opinión en contra y se te engrifan. a s í como un gato y se te quieren tirar porque están, e t á n muertos locos. O sea, si tú no piensas igual que ellos, yo creo que estoy conforme. A ver, no, no sé si conforme o no. Yo, yo siempre he dicho mi presidente, mi bolsillo y mi billetera. No, no tengo nada más. No, no. a mí el presidente no me viene a dejar plata y si tengo que salir a trabajar, tengo que hacerlo. Ahora de que se abran más oportunidades, Pero te has dado cuenta cómo gasta plata esta gente en este país. Y todos ¿Sí? dicen que está mal. Todos dicen que están mal. Muy, muy cayó, buen comentario. cayó la polar. Cayó la polar con el tema de, de, de, de las tarjetitas. Oye, ¿tú salías a preguntar a la calle y nadie tenía tarjeta de la polar? No, nadie. Pero estaba todo c h i l e e n d u d o ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? Anda a ver cómo están de agotados los viajes al extranjero para estas fiestas patrias por parte de los chilenos. Están agotados. Brasil, Argentina, Uruguay. Pero, pero veámoslo、pasa? así. Mira cuántos supermercados y n o s o n y todos están llenos. Y todos están es, llenos. Es impresionante. ¿Sabes que fui a tomar colectivo y me llamó la atención la vecina? ¡Tiene tres autos! Y estaba tomando colectivo. Y, y, y una envidia sana. Yo siempre he optado por preferir,、eh, preferir otra, otros gastos a decir, ¿sabe s qué? Voy a comprarme un autito.、Uh -huh. eh, pero eran tres autos, era, era como mucho. Ahora, lo otro es que está el ahorro mal entendido. t Exacto. s s son ni,、eh, necesarias para el hogar, pero las están las a para hogar lleva igual que que que el pero en lleva sabe meterse como chico no bolsas niño no cómo no para pagar aprieta colectivo todo y y pasaje Con el, con el Daniel y, y, y, y tengo que meterlo en mis piernas para no pagar el p a r a ahorrarme el pasaje. Son 400 pesos y lleva,、Andrés. y lleva el cabro chico atortillado entre los paquetes, la cartera y algo de guatita que s u e l o t e n e r la señora, apretado contra el, el asiento del, del chofero, del copiloto. Y Dios no lo quiera que haya un accidente. Mira, yo Entonces, lo único. p e c un malentendido a o r i c o que ¿sí? y o apruebo la gestión del gobierno porque, a mí en lo personal, yo tengo que dar gracias a Dios. Y como dije antes, bueno, yo tengo que trabajar y, y como todo chileno, uno tiene que buscársela. Pero así en el único gobierno que yo he tenido tres peras. Ah, por cierto. Yo tengo tres trabajos. A Dios, gracias. Este sí que gana. hablar Tiene s dos autos, no más, tienes dos autos.、No. Entonces, a d i ó s gracias, puedo darme, puedo darme ese lujo. Hoy es un lujo poder hacerlo, pero yo estoy conforme. Ahora, hay gente que está desconforme, otra que no, nunca todo va a estar tan bien. Pero no n o s dejemos llevar porque yo, e、eh, escuchaba algunas declaraciones después de esta encuesta de Ibar que hablaban de、eh, lo que había sido el legado de la presidenta Michelle Bachelet. A ver. El tema de la expresidenta Michelle Bachelet fue un tema de popularidad. ¿Sí? No fue un tema de gestión.、Uh -huh. Ella dejó el gobierno con un 80% de popularidad, no de aprobación, que es muy distinto. Entonces, eso tampoco hay que confundirlo un poco. Eh, caía bien, tenía una imagen maternal de, de cuidado y todo lo demás, pero era un tema para mí. Viendo lo del tema de las comunicaciones, era un tema ya más de como de piel. Sí, de piel, sí. De, Pero no de gestión. No de gestión. Yo creo que aquí se están sobrevalorando los temas. Entonces, cuando uno revisa la encuesta de a g m a r hay que ver realmente cuáles se están tomando y hay que hacer ahí la comparación.、Eh, la encuesta de a g m a r completa está en w w w p a i l o c l Por ejemplo, decirle que en cuanto a la aprobación del ministro Cruzco, que de la cultura se ubica como el mejor evaluado con un 71%. Pero es que s es que ahí es que, seguido es que por Gorpor con un 70%. Es que ahí yo lo que voy. Si tú le preguntas a una persona, ¿usted sabe la gestión del ministro Luciano Cruzco? Que no te no va a d e c i i r No sé, pero lo asocia con la teleserie, con la telenovela. e l tipo de encachado y por eso lo, no, si、sí、me cae bien, usted, c ó m o le cae al ministro, bien, ya aprobado. Y usted, bien, también, oiga, usted le cae al ministro, no, ya bien aprobado. Entonces, ahora va todo como te hagan la pregunta también. Ahora la que va bien, repuntando, es Evelyn Matea, tiene c a r i s m sabes q u é s i m p a t i c o n a la mujer,、eh? me ha tiene un carácter fuerte, pero creo que es lo que hace falta. Creo que a este gobierno le faltaba gente así en el ministerio, gente fuerte, gente que dijera de una vez por todas las cosas como tenían que ser, bien o mal. Pero también que hubiera como que un golpe, hubiera una muralla, que alguien dijera: No, s a b é que aquí. La peleadita que hubo con Arturo Martínez y Arturo Martínez se quedó piola. ¿Sí? No digo nada más. Entonces, faltaba alguien así, bien, Evelyn、eh, Matei. Creo que es lo que hacía falta en este bueno. Sin camisetearme. No. Comp compañero. <risa> <risa> Yo anduve con la estrella. a <risa> Atraya, no, no, no, no, nunca me he metido en política.、No. Ni, ni volveré a hacerlo porque me pagan muy poco. <risa> me muchas Pero m u c h a s cosas. Pero podemos hablar bien de su candidato. <risa> Pero podemos hablar bien de su candidato. ¿Usted quiere presentarse alcalde? ¿Usted quiere ser el、claro. próximo. ¿Es alcalde y concejal o alcalde nomás? ¿Alcalde y concejal? Ah, ¿usted quiere ser el próximo regidor de nuestra ciudad? ¿Quiere Re... llevar los destinos de esta comuna? ¿Quiere ser partícipe del futuro de Osorno? Bueno. Publicita en País Lobo. Su campaña publicitaria le aseguramos que quizá no sea alcalde, pero sí se van a reír de usted. <risa>、no. Van a hablar de usted, ¿no? Por lo menos van a hablar de usted, no se preocupe. El, aquí hay un golpe. El 745 de la reunión. Gracias. El diputado por el distrito 55, ¿Ya? Javier、eh, Hernández, informó que luego de años de gestiones, finalmente ¿Ya? las autoridades confirmaron la construcción de la pavimentación de la ruta U51, sector Pichil-Pisidama, que tendrá una extensión de 12 kilómetros. Así que, bien para la gente de Pichil-Pisidama, un saludo a mi prima Marcia l u g o que vive por allá. Oye, ¿quién es Ana Seminovich? Tú me colocaste acá, pero la foto no me bajaron. <risa> me、eh, había eh, es una p a t i n a d o r a rusa.、Eh, saludos para la gente que. Saludos al Leo, que suele pasar aquí en vehículo cuando se hace su trabajo. ¿eh? Y si no es l e o para el amigo que pasó、claro. tocando la bocina, que tenga una bonita jornada, que le saque harto provecho al día. 237440, si quiere. Vaya para su casa、pregunta. en cualquier momento, señor.、Sí. Logran recursos para pavimentación de la ruta Pichil Pichidamas. Eso lo dijimos. Eso lo dijiste. Oye, no, pero la, la, la. El planito. l a Ana Semi, Seminovich era una p a t i n a d o r a que se volvió cantante muy famosa en, en Rusia y especialmente en su belleza. Y para,、eh, tengo un enviado especial era, era, que. ¿Es rusa? Es rusa. Y hemos colocado e s o enganche para tratar de, de desbancar a, a, ¿cómo se llama? ¿Alguien? A la, A la Yendele, la Yendele、no, no, es la nota más vista. Ah, la y e n d e l e i n La y e n d e l e i n La nota más vista en País l o、mm. Y siempre explico, todos los días, ¿tá? esto es que la gente entra, especialmente el sexo masculino, lee una noticia muy importante, puede ser un incendio como el que hubo anoche, ya le contamos de aquello. y Igual le vas a echar una miradita a la Yendele. Entonces, todos los días tiene visita a la Yendele. Sí. No, no, es no. Que es preciosa, ella es muy linda. ¿Simpántico? ¿no? ¿La conociste en persona?、Eh, la vi a un metro. No, voy a a c e r c a r m a <risa> ¡Ja! d i o s Mi mamá me decía siempre, siempre me ha dicho mi mamá: cuando、sí, v e ¿sí? a te veo mujer así, te va a volver piedra. Y ese día comencé a sentir. ¿Tú estuviste en el baile de la m a r q u e s i n a No.、Eh, no, yo. ¿Ya no, no estaba no, no, ahí? ¿Tú estabas、no. con la.? Yo estuve no, en el no, baile. No, no estuvimos. Fuimos con la chica, la otra, la del show de goles, ¿cómo se llama? Alejandra Díaz. Alejandra Díaz. Con ella estuve bailando en la marquesina de una cierta radio, una radio que es Calle Mata. Sí. Estuve bailando con ella, tocando su cinturón.、Oh. Ya no voy a decir nada.、Más. Oiga. Qué lindo ojo que tenía, ¿eh? Qué tremendo par de h ojazos que se gasta a sacar. Alumnos del Instituto Alemán de Frutillar festejaron junto con abuelitos que pasaron agosto. Faltó la fiesta acá en la radio. Desde marzo de este año, los alumnos de l Primero Medio del Instituto Alemán de Frutillar desarrollan una fuerte labor social compartiendo el tercer jueves de cada mes con alrededor de 30 abuelitos del sector pantanosa de la mencionada comuna. Hablamos de Frutillar. Sí. Así, en estas reuniones, los jóvenes acompañan a los adultos mayores en una tarde en la que participan de una once acompañada de gratas conversaciones y juegos de naipe. Sandra Santibáñez, profesora a cargo del grupo de alumnos, destacó la importancia de estos acercamientos entre los jóvenes y las distintas realidades de los habitantes de la comuna, señalando a su vez que la iniciativa se concretó gracias al trabajo de coordinación. Eh, de la enfermera del Sekov de Pantanosa y apoderada del colegio c h i r l e y Vargas, quien respondió al interés manifestado por s a n t i b a ñ e z Fue en el marco de este acercamiento entre los estudiantes y abuelitos que los alumnos de primero, medio y segundo año del colegio participaron del acto con un grupo de adultos mayores de frutillar que se celebró el tradicional Pasamos a Agosto. siete de la mañana con cincuenta y 51 minutos. Prat y Freire. Prat y Freire. Freire. Me dice el lío que está cortado está trajendo una grúa. Ya. Así que para que entre Prat y Freire, p r a t f r e i r e que no se tiren por Maquena. Ah,、sí. entre Prat y Freire, ya. Está trabajando en una grúa del supermercado, entonces el tránsito está cortado. Entonces, para todos nuestros auditores, entre Prat y Freire, eviten, decirlo... eviten tomar calle Maquena. Claro, puras palabras que no deberíamos usar. <risa> no se tire por Maquena, no、Mire. tome Maquena. <risa> claro. Evite circular por calle Madisona que... entre los sectores o entre las calles Prat y Freire, ya que en este momento está trabajando una grúa、eh, y está cortado el tránsito por lo menos hasta en 45 minutos más. ¿Le p a r e c o no? Sí, a s Nos informó la unidad operativa de control de choque. <risa> el Leo, gracias Leo. Siete de la mañana con 51 minutos, plus Franz Ferdinand con este Tech Me Out. l escuchamos de fondo. Seguimos con las informaciones.、El、municipio s o r n o conmemoró a mujeres indígenas. c o n Cristian Lobo, destacando el importante rol que cumplen como madres, jefas de hogar, profesionales, artistas o emprendedoras en el traspaso de su cultura y tradiciones a las nuevas generaciones. El municipio de Osorno conmemoró, digo, el Día Internacional de la Mujer Indígena. Oportunidad en que el alcalde Jaime Bertín reafirmó su compromiso con el pueblo mapuche con su ramo de laurel en mar. Sí, el. Está comprometido con la causa. Sí. o y e lo otro le quiero contar, c r i s Bailando、aquí. alrededor de un boldo estaba el alcalde. Ahí, <risa> boldo en mano estaba. Boldo en mano. Ya. m e j o r a la seguridad de las cárceles en la región de los Lagos. Nos informa Luis Toledo desde Puerto Montt. Ahora se escapan menos. Moderno equipamiento para combatir incendios recibieron las unidades penales de Osorno, Castro y ANCUT en una ceremonia que fue presidida por el director nacional de gendarmería, don Luis Manferrera, en el、Ay. complejo penitenciario de Alto Bonito en Puerto Montt. La actividad que contó con la asistencia del CRM e de Gobierno Jari Mebram y del Defensor Regional Francisco Gheise, entre otras autoridades, contempló la realización de un simulacro en el que participaron la Brigada contra Incendios del Penal. La unidad de servicios especiales penitenciarios y el grupo de apoyo y reacción primaria del complejo penitenciario. Oye, hablando sobre. Hay una ciudad que yo he tenido la oportunidad de viajar por muchas ciudades.、Eh... Así es, un hombre muy viajado. ¿tú? Y me llama la atención Valdivia. Valdivia es una de las ciudades más atípicas para recibirte desde norte, desde sur a norte. ¿Por qué me voy a i r Porque te recibe la cárcel y el cementerio. Ah, s í tienen razón efectivamente tú entras a v a l d i v i a por el sector sur y te recibe la cárcel y el cementerio yo no he ido mucho rato está muy bonito ¿no? eh, Sí,、entrada? sí, está bonito. están b o i t Están o haciendo unos a r r e g los los puentes pero v a l d i v i a está precioso hay que r ver el submarino tuve la oportunidad de ver el submarino、ah, ya, ya Sí, ya. espectacular bonito y tienen tienen muchas cosas lindas al lado de la costanera bonito Valdivia yo, yo reconozco que a pesar de todo lo que uno quiera o son no Cuando viene alguien de afuera, muéstrale los zonos.、Sí. No, no sabéis qué mostrarle. Yo creo que a mí lo que me gustó o lo que me gusta ahora es cómo quedó el sector de. Creo que sacarle un poquito más de provecho, sí, arreglarlo un poquito ¿Cuál, más. c u á l i El Fuerte Reina Luisa con la nueva construcción del, de la autopista que se hizo ahí. Creo que quedó muy linda. Le dio, le dio un aspecto más como capitalino, le dio un aspecto como más. Pero、no、sé, yo la, voy a esperar antes de empezar las la críticas con respecto a, a aquello. Cuando se construyó,、eh, se mejoró todo el espacio ahí, se hizo una galería al lado del, el, el fuerte Reina Luisa. Yo dije, una pena que los ventanales den a los pilares del puente. ¿Eh? Yo saqué una foto y en el momento que le saqué s una foto, y si se dan cuenta que la construcción va a tapar esta vista hermosa, p e r o en ese tiempo no estaba.、Uh. Y se veía el, la construcción del casino. Mm. Bueno, una pena. Y lo otro es que otra vez el borde del río deja mucho que d e ser. a Fíjate que hay un lado cuando tú vienes desde r a g u a s hacia el centro, hay una especie de plazuela que mira hacia el río. Exacto. Pero mira un, a un, una. Es, cosa muy es como、fran. comercial. Oye, papá, mira, el nidito, ¿qué haces, n i v i t o p o qué tenemos acá la palabra? <risa> escuchado eso, j s q u é tenemos?、Sí. Lo hace con hojitas, ramitas, botella de cerveza. <risa> y lo otro. o Mira, que lo voy a decir, aunque se n o y ese globo b a c o papi? i s e s qué? El, el, cuando uno va de, ahora al, al revés, de Osorno a, a r a ú l e lo h t e l sonesta s m a s d e s a b r i ó que se pone n clavo. Mira, es un poquito mejor que el cajón que tenemos en el. Sí, como que es la parte más fría de, del casino. No, sí, del otro lado es bonito. El del otro lado es bonito, por el、sí. lado que está el casino propiamente、sí. tal. Porque la s otra s me explicaron que era un complejo, que no era todo lo mismo, que ¿sabes? Ya. Por, todo porque dije que robaron、eh, un vehículo, o sea, no robaron el vehículo entero, sino que le robaron a, las cosas que hay en el interior de un vehículo. Y、eh, me, en los estacionamientos del casino. Entonces recibí la llamada de un alto ejecutivo muy molesto, anunciándome demanda, injuria y calumnia por publicidad engañosa, no sé qué otra tontera más. Mira,、eh, el burro hablando oreja. Y porque ese estacionamiento no era de ellos. Yo le dije un punto de referencia, que no, pero le dije yo, ¿y qué quiere que haga? si también puede, Yo puedo nombrar una calle, venir todos los vecinos a la calle y decirme que no q u es no de ese punto de referencia, y va a decir n o s o、no. r n o y va a venir el alcalde, y va a decir, no diga dos h o n、no. y ahora, ¿qué? ¿cómo lo digo? Ahora, si usted no quiere que la gente lo asocie con el casino y lo asocie a lo mejor con el hotel, bueno, di e m p e z o a decir hotel. Pero, pero, pero, ¿te fijáis cómo son Es de,、eh, que... de perogrullo? Ayer explicaba que aquí, nos, aquí a un colega tuyo le explicaba que、no、la, la, tens, la tensión que se produce de repente n o s o、no, n o cuando tú haces cualquier nota policial,、uh. porque cada vez que veo una nota policial, hasta el curadito que se le atraviesa el palo de luz tiene derecho a decir, ¿por qué n e colocaste? Ayer no andaba una señora reclamando por una nota donde no di ni siquiera un nombre. Y yo le digo, s e ñ o r e s pero, no, es que yo quiero hacer un desmentido. s e ñ o r e s yo le voy a pedir el desmentido al aire, pero con nombre y apellido. Y en ese momento la gente se va a enterar de qué se está hablando, porque en la nota que yo acabo de hacer, no si, ni si, está en ruso, porque salen las iniciales. Pero es que yo sé que es mi hijo. Bueno, pero usted sabe, ahora lo va a saber todo el mundo. Entonces, vamos. No, Mis o r i t a s t a Están muy sensibles. Seguimos a esta hora de la mañana, cuatro minutos nos separan de las ocho de la mañana, cuatro minutos. Oye, a los conductores. ¿A quiénes? A todos.、Ah. En general, A todos los conductores, Salud, mucha、general. precaución, mucha precaución porque está haciendo ingreso una densa neblina a la ciudad de Osorno.、Sí. Nos imaginamos que, por ejemplo, en el sector de Rago y Franque, que sufren bastante con este tema, Está siendo muy difícil la visibilidad. Hay bancos de niebla. Así es. Así que mucha atención, mucha precaución a encender sus luces y a manejar a la defensiva y a baja velocidad, ya que en este momento está ingresando un fuerte y una gran masa densa de neblina a nuestra ciudad. Nosotros no lo sabemos porque estamos en el cuarto piso. Perdón. <risa> Qué bueno este tema. Están lloviendo h o m b r e It's raining men. t i e n e s que mencionar que es bueno por el, por, el, por el ritmo, porque sonó muy raro acá el audífono. Bueno,、eh, me gusta mucho porque <ríe> están lloviendo, hombre. Están lloviendo. ¡Oh! ¡Un e c o t i t o Oye, en Europa es así. Oye, una buena noticia: Servicio de Salud de Osorno llega a cero en su lista de espera auge. Esto porque ya se murieron todos los que estaban esperando. o、oh, yeah. <risa> Luis Castellón informa. Tras una intensa gestión que incluyó medidas innovadoras de gestión y de localización de sus pacientes, aquí está ahí, el Servicio de Salud de Osorno logró una de las metas más importantes, llevar a cero su lista de espera auge. Como un reconocimiento del trabajo realizado, el director nacional de FONASA, Miquel Uriarte, y el subsecretario de redes asistenciales viajaron a la zona para expresar personalmente sus felicitaciones a los equipos que alcanzaron este logro y que permiten vislumbrar cada vez más cercana la meta presidencial de poner fin a l a l i s t a de espera en noviembre de este año. Bien, ¿eh? Bien, es espectacular. Una bronita nomás, no h a c e nada, es un cabrón. El primer punto de la gira, que incluyó también Valdivitemoco, fue el hospital b a s e o Sorno, donde un extraordinario trabajo permitió terminar l a l i s t a de a Espera. El servicio de salud se constituyó como un referente en la zona, mejorando sustancialmente el acceso、uh -huh. a la oportunidad en atención de garantías auge. Así, en 2009 se ubicaba en el lugar número 28, último, mientras que durante el 2010 se posicionó, según el ranking de FONASA, en el lugar 15 y en el décimo en junio del 2011, con un 96,16% de cumplimiento y en agosto lograron cerrar en cero. v u e l v e a la noticia, a tres noticias atrás. ¿Estás d e conforme con, con el gobierno? Está, está, está enojado porque era ingeniero y no era doctora. Claro. Porque la ronda de ingeniero. ¿no? Es ingeniero. Él no es doctor. Él nunca va a poder saber las necesidades de la gente en el ámbito de la salud pública. Y, Ahí está. Y, y lo colocó a cero. Ahí está, lo ingeniero. Antes de irnos a la pausa, quiero un servicio público. Nos llegó ayer el equipo directivo de la Universidad de Los Lagos. Ha estado trabajando en una propuesta para finalizar el primer semestre académico del presente año. El que se ha visto interrumpido, obviamente, por las legítimas reivindicaciones del movimiento. estudiantil y la ciudadanía. Orientada a fortalecer la educación pública. La propuesta será discutida en todos los consejos de carrera a contar del miércoles 7 de septiembre. Escuchen, muchachos. Por ello, se invita a los estudiantes a acercarse a las jefaturas de carrera y sus centros de alumnos para conocer en detalle la forma en que se realizarán las evaluaciones y las actividades académicas. Lo escucharon, lo oyeron y lo pueden ver en triple W. p a i s Lobo. e c l vamos a la pausa. Un saludo a los comerciales y volvemos.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 Variance. La palabra ciento uno punto cinco. Un año más para Chile. Un año más para Carrasco Crédito. Cumplimos 45 años entregando los mejores productos. Y seguiremos a p r e n d i e n d o con el mismo gusto, pues. Estamos tan contentos que no paramos de entregar descuento. s Tenemos tanta emoción para entregarle una buena promoción. Ya, pues, amigo Alejandro, tírese una ofertita, pues. Super oferta de aniversario. l a v a d o r a automática fensa. Capacidad 6 kilos. Panel de control electrónico. Tambor p r e c i o s El crédito que más le conviene y que nadie se lo niegue. De su trono hasta c o y l a i q u e ¡ayayay! ¡Que pura nieve! ¡Feliz cumpleaños, Carrasco Crédito! ¡Que sean muchos más junto a la familia del sur!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 ¿Ve que por p e o、mm. Yo le dije que iba a faltar carne. Oye, pero, pero usted、sí. no me hizo caso, o v i o ¿Vio? ¿Vio? ¡No v alcanzar! a a Oye, vaya, Yo sabía que iba a quedar corto. Va a quedar corto. Va a quedar corto. Que va a quedar、Ándate、corto. Date a la punta en cero. ¿Por qué? Porque las tarjetas de crédito Banco Estado se ponen con un 18% de descuento en pasajes y supermercados en estas fiestas patrias. ¡Para la r e p a t o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 8 De la mañana, con 4 minutos, saludos para Roxana, que estaba trabajando desde las 7:30 de la mañana y ya colocándole el hombro. Así que, para Roxana, un gran saludo para ella, un amigo. ¿Cómo,、no, Cristian? s a l u d o a la Eva, porque hoy día está de donomástico. ¿Sí? Sí. á n d l e s a l u d o a la Eva. o i g a a c u é r d e s e que más tarde, a eso a las 7 de la tarde, estamos de nuevo, de vuelta, un poco más relajados, más tranquilos. Lo llevamos. Lo traemos al centro de la ciudad y lo devolvemos a su casita. ¿eh? Si pasa algo, se lo comentamos ahí. También le vamos a contar que ayer en la tarde, así casi, casi, casi de primicia, porque en realidad había pasado un, ya una hora, pero le conversábamos sobre los cuatro detenidos en Ragüe Alto. Esto es el campamento Monseñor Rodollido, que se encuentra prácticamente al interior de Vía del Ragüe. Todo esto es sector alto. Hubo un allanamiento por parte de la brigante y narcóticos de la PDI. Qué malo. Más de 130 papelillos de, con marihuana paraguaya prensada y dinero de efectivo producto de la venta de droga fue decomisada en la acción. Fueron detenidas cuatro personas, tres de l o s cuales mantenían antecedentes policial e s por. El mismo delito y uno por hurto y robo. Durante el operativo policial, el prefecto Navarro conversó con nosotros y nos ratificó justamente lo que le estamos comentando. Estaban a la espera ahí de que decidiera la fiscalía si pasaba a todos por microtráfico o otros quedaban simplemente por consumo y otro tal vez podría decir: Yo justo estaba parado con ellos nomás, ahí no estaba haciendo nada. El trabajo policial se enmarcó en acciones similares llevadas a cabo en el último tiempo y que tienen por. Objetivo: disminuir el mínimo, el denominado microtráfico de droga, en especial en las áreas periféricas de la ciudad de Osorno. Eso fue lo último que pasó en la tarde de ayer, pero hoy día en la madrugada un incendio. Ya más tarde, vamos a m a t e r mayores antecedentes,、eh, un incendio que se complicó bastante eso, a las 4:44 de la madrugada. Para aquellos que no tienen un sueño tan pesado, ¿no sintió usted? No. La verdad que primero comenzó como un día cero para los que manejan los códigos de bomberos, saben más que yo, esos. ...que Había una emergencia con fuego en entretecho de en una vivienda. Echamos todo、eh, ahí en、eh, concepción con la calle por la razón de la fuerza. Ya, ya en toda esa esquina hay una casa habitación, dos pisos material ligero. Una construcción que, en primera instancia, en los primeros m ó v i l e s que llegaron, la s e x t a Mire, sabe que yo calculé menos, puedo equivocarme, pero yo entre el llamado. Yo me levanto con el, el sonido del, del, del anuncio de, de la emergencia, llego hasta el computador y espero el llamado haber pasado 30 segundos. Al minuto, lo de la s e s t a ya estaba en el lugar. Luego, una consulta: ¿tú te l e v a n t a s a la hora que suene tu radio? Sí. í ¿Eh? y tu señor no nos se enoja? e Sí. ¿Eh? Sí, no, sí, y no. nunca te ha pillado una situación m e d i a Así, media complicada. Sí, como que estás en otro menester, directamente. e Ah, mi, mi".、Oh, mi amor, espérate un poquito. No, no、eh, espérate, un poquito. Si voy a agacharnos del i c e n d i o Pero no! Pero igual te desconcentra. s <risa> e s bastante molesto. ¿Sí? Sí. ¿La ha tocado? Es que tú no sabes lo que es, porque ya e s como pendiente. Porque eso, para la gente que es voluntario bombero, más allá de la gente que hace radio, porque no todos los de la radio andan escuchando, hay especialistas entre comillas.、Eh, suena el pitito y te queda ahí. Y tienes miedo a los, a los códigos que ya te lo aprendiste de tanto escucharlo. está El 10.0. Que realmente el 10-0, si no se controla rápido, p a s a incendio declarado. Ya. Entonces, cuando dice 10-0, ya y te asustas.、Ah. Y lo otro, el 10-4, que es un accidente de tránsito. ¿Eh? Entonces, ahí quedas que como. Esperando, esperando, esperando. Pero tú ves que igual es media fome, e ¿sí? s O sea, no, no, no fome, perdón. No, sí, está bien, pero, pero, sí, está... pero es, como, es como. Por último, el bombero va y va la emoción, va a atacar el fuego, y t lo... Sí, pues l u e v o está ahí, í d a Y tú te quedás ahí, así es como. h Ay, cámara <risa> no. No, pero no da tanto, no da tanto, no da tanto. No. Tú tranquilo, ¿eh? <risa> es como eso. No sé, me, me imagino. No, te v a d Por que te v a n d o a parar, te lo h i c También he fregado porque, porque, porque, ¿verdad, es po? Ahora también lo que sucede es que la gente no entiende que uno llega pidiendo los datos, y la gente como que se m o l e s t a y te queda diciendo: ¿y por qué quiero los datos? Entonces uno le explica: Mire, ¿sabes lo que pasa? Que suena la sirena y aparte del lugar, un porcentaje importante de la gente que está escuchando no, quiere estar tranquilo y decir: Ah, que、okay, no fue en mi casa. Pero dice: ¿sabe que yo tengo mi mamá vive por ahí?、Sí. Entonces le piden a uno el dato y dice: Pero ¿cómo, cómo, cómo? Y uno empieza. Usted tiene que hacerse partícipe de País Lobo en Facebook y en Twitter porque cuando. Todos dicen que la o c o m p a ñ a a las 24 horas del día no e s t a n así.、Muy、Cuando h n y un incendio a las 3, 4 de la mañana, el único que forma es. Cristian Lobo a través de País Lobo en su sitio en internet, o también en Facebook, o también en Twitter. Pero、bueno, si no tiene eso, en la misma página usted entra y al final está el Twitter para la gente que no tiene Twitter porque hay gente que no le gusta el Twitter.、Uh, pero él、no、lo puede hacer. Él lo... Sí, le va a informar a las 3, 4 de la mañana. Usted, <risa>、sí. Ah, se le va a se este le entrar ¿No? Bueno, hubo un incendio y lo voy contando por parte. s No tenemos los detalles, lo estamos esperando. No queremos cometer、eh, un, un error porque la verdad no logré móvil, por eso no fui. Ah, jefe, no fui. <ríe> no fui, pero no logré e móvil. A esa hora. Bueno, estas cosas en l a v i d a no lo quería mover para allá. Entonces, fue una casa de habitación y al principio parecía que era menor el tema, pero fue creciendo tanto que sí el comandante Marcelo Millar empezó a pedir, o sea, ya vengan, después de... Vengan, c a b r o s En pocas palabras fue como eso: vengan, c a b r o s porque esto se, se nos está complicando. Ya luego, espera un poquito, está a punto de llegar la información completa y le vamos a dar los detalles. En tanto, yo quería comentarle.、Eh, se me p e r d i ó algo, se me p e r d i ó algo, se me p e r d i ó algo. ¿Qué opinas tú? Ah, no, quiero comentarles que ayer、eh, yo tenía un. Compromiso con Felipe Palomino. Y Felipe me llama ayer como a las 10 de la noche. En realidad me habló por el chat. Mucha gente puede hablar conmigo si quiere ir por el chat. Yo estoy ahí en mi correo、eh, Cristian Lobos cuando es al final. Arroba gmail.com. Si quiere conversar conmigo de atrás del chat del Gmail. Ya vamos a inventar algún chat ahí. Tuvimos uno, va.、Ah? Y, y me dice, tol,、eh, ¿qué pasó con la, se, la verdad? Que se me pasó la hora y después dije, yo quiero una mala educación, pero él dijo, no, no. Así que conversamos porque había、eh, reunión, tú q u i e r i s n t e n d e r saber mejor que yo, de este, del Todos por el Probi. ¿Cómo se llama esto que está en el centro de la cultura d e portía? i ¿Con, ¿Con los DEP? ¿Dónde está esto aquí en, en Rodríguez? o j i g i n o j i g i n con. Rodríguez? Esquina Rodríguez.、Sí. ¿Tienes la, la conversación o no? Eh. sí, pues si、sí, la tengo, señor. Yo tengo todo aquí, señor.、Sí, en cualquier momento. Felipe dijo que estar escuchando. Claro. Porque está muy interesado en que la gente vaya, porque ha habido un repunte, le está yendo como bien, esa, lo que partió como muy débil. l e g e n a Era ahora ya. Vamos con la nota, Felipe Palomino. Lobo, Esta、hola. es la conversación radio, sea, telefónica. s、sí. a l u d o nos encontramos en contacto telefónico con Felipe Palomino. Felipe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Cristian?、Eh, un gusto s a l u d a r t e también a todos los billetes de Radio La Madre. c u é n t a m e e n qué estamos? Tenemos reunión, ¿no?、Eh, sí, en el marco de lo que. q u Es e la agrupación comunitaria Todos por el PROI. Tenemos reuniones en el Consejo Local de Deportes、eh, el día, este l día e martes el 6 a las 20 horas, en la cual vamos a tratar、eh, básicamente a, a bastantes puntos importantes, lo que es la agrupación de hinchas de Provincia de los o r n o pero el más importante es la difusión,、eh, conformar comité de difusión para lo que va a hacer el partido el fin de semana contra Fernández Vial. Oye, cuéntame un poquito cómo ha estado la recepción con ese tema, cómo, cómo h a estado tus reuniones,、eh, se ve bien e a p e c t a d o Eh, mira, En general, en, al, en, en comparación a los primeros meses, fue bastante,、eh, bastante difícil el tema de la convocatoria. Yo creo que a medida que la gente ha creído un poco las cosas que hemos realizado por el club, como aportar la amplificación, ser uno de los que han comprado más acciones de provincial Osorno en la fecha, y también ayudar al diseño de la entrada del, del equipo cuando. Juega de local y、eh, hemos ganado un poquito de credibilidad con los h i c h o s sonidos también.、Eh, nuestra agrupación s e esta forma forma, como, una, como una, una tertulia prácticamente de todas las novedades que pasan en nuestro club、eh, deportivo provincial Osorno. Para lo que fue el partido con el e b e de Los Ángeles, 15 días atrás formamos comisiones de trabajo en l o s cuales, a través del costo de b e n i c i o a l costo de nosotros mismos, c r e a m o s afiches, en l a c u a l e imprimimos mil afiches durante toda la ciudad de Osorno para poder ser pegados en diferentes sectores,、ah, esto, ah, hicimos flyers. Para llegar a la discoteca, la idea es difundir、eh, sobre todo a l i s t a que no está、eh, acostumbrado a usar como nosotros la, el tipo de las redes sociales: el tema de los flyers, el tema del alienzo, el tema de, liens, el tema de, la, de los pe pendones, incluso el, el, el mismo、eh, pedifoneo, cosa que se ha perdido, lo último en lo que es el tema de, de difundir los partidos de provincia. Nosotros no estamos optando y, obviamente, con la importancia del partido del fin de semana contra Fernando Vial, recordar que s o s o r no gana. pero Classifica entre los cuatro、eh, m e j o r y está prácticamente a un paso muy importante de volver al fútbol profesional. Es por eso que necesitamos la, la ayuda y la presencia de todos. Ojalá en la Asamblea para poder ayudar en lo que es el tema de, los, de, de las comisiones para poder difundir, ayudar a difundir la actividad del fin de semana. Hay que decir, el fin de semana apoyando a los, los toros de p r o v i n c i ó n los toros. Felipe, reiteré entonces el llamado a, a la reunión: ¿a qué hora? ¿Cuándo y dónde? Mira, en la reunión es este martes a las 20 horas en el Coloret, Consejo Local de Deportes, la novena eh, asamblea eh, masiva de todos por el Provi.、Eh, están todos los chichas n taurinos, es una reunión abierta. Cualquier persona que esté interesada en el club puede asistir, independientemente de que no haya existido, al lado de otras ocho que se realizaron anteriormente. Toda la voz se es ha escuchado. Tu voz para nosotros es la más importante, por la cual invitamos a todos los s n i n o s a acercarse al Consejo Local de Deportes a aportar ideas. e、eh, s t a r p r e s e n t e y por qué no conocer un poco más cuál ha sido nuestro trabajo en estos primeros tres meses que está constituida la agrupación. Ok, Felipe, gracias por este contacto y nos vemos allá entonces. chau chau. Ok, Muchas gracias, Cristian, también, muchas gracias a la radio por darnos este espacio de difusión. Ahí está, Cristian. No, no puedo dejar de pasar la oportunidad, siendo tú un experto en temas de deportes, que, que me des alguna opinión al, al, al respecto. <risa> Bien, ¿no? no es que sabes que、eh, lo que pasa,、ah, yo, yo tengo un tema muy, muy particular con, con Provincial Osorno y con lo que es el fútbol, y con lo que es la gente y con lo que es la administración.、Eh, felicitaciones para Felipe Palomino y toda la gente que está trabajando en este, todos juntos por el PRO y ayudando a PRO. Y,、eh, pero Felipe Palomino, si uno le logra. Escuchar la entrevista y escucharla entre líneas, cuando u e dice, n oye, lee entre líneas,、uh -huh. escúchala,、eh, uno se da cuenta que están solos. En ninguna parte de la entrevista yo escuché que ellos estuvieran siendo apoyados o estuvieran, t u estu v i e r a n una espalda, como es la dirigencia del cuadro provincial Osorno. No, no le t i e n e Hablemos del presidente y del señor monasterio. no tengo la oportunidad de conocerlo. Eh, yo, sinceramente, yo este año creo que y o como a tres partidos de Provincial Osorno por un tema laboral, no porque no quiera. Muchas veces que juega Provincial Osorno y estoy trabajando. Entonces me, me, me imposibilita ir. El tema, cuando cayó Provincial Osorno,、eh, se habló mucho de que por un tema de la gente que había venido d e Santiago se había dejado el club de lado y、sí. que no había mayor interés y no había mayor intención de apoyar a esta institución. Se pedía que siempre fuera un osornino o gente de acá de Osorno que llevara el club. Se logró bien, mal, como sea. La situación del club,、eh, obviamente deportiva, era pésima y es pésima, es paupérrima.、Eh, estando, aunque esté a punto de clasificar, s、si、e ganaste fin de semana y clasificará entre los cuatro mejores, va a clasificar entre los cuatro mejores, pero le queda un gran camino, un camino muy largo y un camino muy difícil para subir a la primera vez. Lo que yo voy y lo que siempre he reclamado y lo que siempre me ha molestado es el hecho de que se hable y después no se cumpla. Aquí se habló la comunidad entera que debían de ser los s usorninos que debían salir a ayudar al club. ¿Sí? Cuando llegó un presidente a hacerse cargo, lo primero que hizo, en vez de aunar, que lo dije, me acuerdo, me acuerdo muy bien en un programa, todavía estaba a doble impacto al aire. Eh, lo dije, me llama la atención que cuando necesitamos aunar fuerzas, lleguen para dividir. Creo que aquí se logró una suerte de pugna, entró una pugna pública, política, económica, social, de intereses, que él no le ayudó en nada. Hoy vemos dos, tres, cuatro personas que están tratando de sacar esta institución adelante,、eh, hablando con los hinchas, haciendo flyer, s haciendo panfletos, haciendo todo lo que sea necesario, sin apoyo del club. No he visto y no he escuchado a Felipe Colominos y a nadie que diga, oye, vino el presidente y nos puso esto. Me tocó ir al estadio, no había amplificación. La gente,、eh, obviamente, había un sponsor que tiene Provincia d Osorno que estaba arreglando completo estaba con u n a s promotores y hacían regalos. Perfecto. Pero es lo que hace el sponsor. No es una gestión del cuadro provincial Los Hornos, porque después me tocó, por temas de trabajo, tener que viajar a Santiago, y justo me tocó ir、eh, al Estadio Nacional, el partido de la Universidad de Chile con Correloa, y se hizo lo mismo en el Estadio Nacional, en entre tiempo, lo que se hace acá, lo que hace ese, esa empresa de c e s i n a es lo mismo que hace en Santiago, en el Estadio Nacional, lo que hace acá en Los Hornos. No es ningún regalo, eso va incluido. Entonces no me digan que es una gestión, no, no es gestión. Segundo, vuelvo a reiterar, creo que esta ciudad se ha f a r r e a d o A un club como Provincial Osorno en el fútbol y en el básquet. Se lo ha f a r r e a d o En el básquet tenemos 500, 600 personas con suerte que llegan al estadio. Con suerte. Entonces, cuando todos decían, oye, va a morir el básquet y el básquet murió, hay que sacarlo adelante. Llegaban 30 personas. Entonces, vuelvo a reiterar, para mí es un sentimiento encontrado. Yo quiero mucho la institución. Yo quiero mucho el fútbol, me gusta mucho el deporte. Trabajé dos años, hice lo imposible. p u r n tratar de estar siempre en la primera línea. Pero cuando tú escuchas esto, yo lo aplaudo y lo valoro porque es tiempo de gente que no tendría que hacerlo porque ellos Exacto, no le s t á n pagando.、No、e s t á n pagando. Ellos es, no e s t á n pagando. No, claro. Eh, eh, disculpa que coloque el acento ahí por si acaso alguien se sumó tarde a la conversación. Justamente t o d o por el Proi b es una iniciativa absolutamente particular, sin fines de lucro, no ganan ningún sueldo los chicos y están totalmente separados de lo que es el club deportivo como tal.、Uh -huh. en, en términos que ellos van como a los jugadores, a lo que hacen, a eso van. En la tarde vamos a conversar un poquito más, ¿te parece?、Sí. Lo vamos, a, vamos a volver a escuchar porque hay gente que a lo mejor no escuchó la entrevista a Felipe Palomino y que él también te interesaba. a e quién? m i la tarde s o t e r m i n con todo. El. A lo, de de pegar a lo que se mueva. Lo, que se mueva.、Eh, lo otro es que también un granito de arena pasarle. Y yo le dije también,、eh, Felipe, no, no, no te sientas tan t agradecido. n、eh, a、eh, También una ayuda porque de repente ustedes lo están haciendo a honoris causa. Y vamos, lo único que nos cuesta a nosotros: tres minutos menos que fue la entrevista. Pasar y un poco para que la gente lo vaya a acompañar a Felipe y pase de los dichos al hecho. Yo tengo mi visión y lo creo que también la tarde lo voy a ver. Yo creo que ha sido mal manejado el, tanto el básquetbol como el fútbol, pero. Más allá de lo económico, también una puesta en escena. Creo que el producto tiene que ser completo. Por algo en la tienda comercial no te pasan el celular en una bolsa plástica, te lo pasan envuelto en hartas cositas para que sea más entretenido. Bueno, sigamos con las conversaciones. Tócate un tema para que veremos. el, e m o m t o e m el, o m a t o e m el, o m a 8 de la mañana con 20 minutos. 8 de la mañana con 20 minutos. Vámonos. s e Ven, ven, ven. Seguimos con las informaciones en País Lobo. Si usted quiere opinar, lo puede hacer en la tarde. A eso de las 7 de la tarde, recuerde, País Lobo. A eso de las 19 horas. Un tono más relajado, un tono más ameno. De conversación,、eh, de opinión, de risa, de acompañamiento. De todo esto, lo que está pasando, vamos a conversar. Así que ya lo sabe. País Lobo. También, de lunes a viernes, de las 7:30 de la mañana a las 8:30 y en la tarde de 19 a 20 horas, junto al pequeño gigante, Juan Pablo Angulo. No, pero、eh, Juan Pablo Angulo viene domado ya. ¿eh? Sí. ¿No, ya no es el mismo de siempre. Ya no es el mismo, señor. No, no viene tranquilito y él se reúne y todo. c r u z a con todo su s s peripecia detrás de los árboles. Exacto. En el gran que... recinto de por ahí arriba de Chuyaca. Así es. <risa> ahí no había árbol que no había sido suyo, o ¿eh? <risa> No, no había. Ar... No había ar... árbol.、No、él, él corrió, nada. Y el,、ah... otro, y el otro personaje que llamaba también ayer, r ¿eh? a Fin de semana. Debería de haberse pasado muchas películas, ¿eh? como para haber llamado. He dicho, ¿a quién le pregunto? ¿A quién le pregunto? Y finalmente me llama y me dice, ¿quién me fue a dejar a mi casa? ¡Qué buena p r e g u n a Eso, Eso es lo que uno nunca debe preguntar. Oye,、eh, hablando de deporte, ya,、eh, como para ir cerrando, el pesista Cristian Escalante, ¿se acuerda ¿Qué? de él? Ya, q u í va suceder. Bueno,、eh, es el campeón vigente, el récord man para americano de levantamiento de pesas. Él, Cristian Escalante, será el encargado de llevar la bandera de Chile. En los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, el directorio del Comité Olímpico de Chile, en una estrecha votación, superó a los otros candidatos, entre las que figuraban la arquera, no del、no、fútbol, la arquera con arco y flecha, Denis Van Lamoen, la tiradora al vuelo Francisca Croveto, el v e l e r i s t a Alberto González, el karateka David Dubó y el esquiador náutico Rodrigo Miranda. Sí, Cristian Escalante va a ser el nuevo abanderado o quien va a llevar la bandera en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. Como campeón, Los lo, lo rostros, ¿ah? Fal, falta recambio en o t r e s áreas como el t, t, t, t, t, t、mm. o e sea... n Nicolás Mazú y Fernando González fueron los dos últimos. Sí, Oye, lo otro, esto me pasa a mí lo quiero comentar: ¿por q u e no podemos dejar el café? Se ha descubierto que dolores de cabeza moderados a intensos. Puede sentir un cafetero e m perdido d e en un periodo de abstinencia. Los culpables de su adicción son dos genes, según un estudio internacional liderado desde Holanda por Erasmus m e d i c h Centrum Y la revista Molecular Psiquiátrica. ¿Ya? O sea que yo comencé tomando la media cuchara de café, la media cuchara de café y la clásica cuchara de azúcar. Voy en tres cucharas de café. Y cuatro de azúcar. a、eh, rato necesito más, es impresionante. Lo otro,、eh, otro estudio de la Universidad de Missouri. Ese me interesa, ese me interesa. Espérate, espérate, espérate, espérate. Da, dale un preámbulo antes de tirar la, la. Porque esto nos pasa a todos, al 99,9% de los chilenos, porque hay muy poca gente que no, no utiliza este método para relajarse. Yo siempre he dicho que esto es un lubricante social. Cuando uno está como medio tensón, no sabe qué tema tratar, ¿qué hace uno? En una reunión social se toma un traguito. l o s p a r k i n s o n ¿te acordás? Déjala, déjala en retiro. <tose> ¡Ahhh! <tose> パラミナが出る Por eso me harán sacar los sábados de la noche.、Ah, p a r o e q u i r m no me queda d i r p a m o e queda r el i p o r m no me queda d i r a p r m o me queda d i r p a r m o m a r p a r m e q u a i p a r m no me queda d i r p a m o e queda decir. Para no me a c i r p o r m e q u i r a m no me q u e d é s i n r a d i o p o r m e q u i r a m no me q u e d é a s í no me q u a d i a r a m no me queda c a r a í n a d Para m o e q a c r Para no r Para í o r p o r a í no e q u e c Para mí no me q u e a c r Para mí no me q、no no no no no <risa> no ah, a c i r p o e a c i r r o Jurarse haz del volante y buscar el odio. La lista de bochornos etílicos puede ser interminable, pero suele resumirse en dar jugo por culpa del trago. Esta conducta se explicaría según un importante h a l l a z g o científico, porque cuando la gente comete errores en estado normal, se activa una señal en el cerebro que provoca el autocontrol. Eso es cuando está s sano. Esencialmente, el cerebro envía una señal de alarma a otras partes del cerebro indicando que algo salió mal. Así lo explica un profesor de nombre con muchos consonantes que yo no sé, pero de la Universidad de Missouri. Lo que hace el alcohol, afirma, es inhibir esa alarma natural y así se pasa de largo. Llegándose de esta forma a protagonizar penosos accidentes o bochornosos incalificables. h a n t e de p a s a d o algo ebrio, habían pasado muchas、oh, tallas. n e r o Tremendas tallas, pero tallas muy buenas. No, no, a m ninguna buena. Saludos para la oficial de carabineros que yo, cuando、oh. tenía 19 años, cuando me detuvo para hacerme un control,、no. a eso de las 5 de la mañana, y yo iba manejando. Ahora es sargento mayor. Es oficial, ahora, ahora, ahora es su, sí. e、sí. oficial, así que mejor me a c r o Le di un besito. Me dijo de ver aliento, ¿cómo diría que yo lo entendí? d e un beso. o a y d a t e ¡Sí, y e s o Y es verdad, no es mentira. ¡Saludos para ella! Me encantó que m e p u s i e r a l a e s p o s a Y fue verdad, fue fuera del supermercado ahí en Bulnes con Ramírez, yo tenía 19 años. ¿Y de qué h o r a era m a m e n o Cuatro y media, un cuarto a las cinco. No, pero no ¿Ya? me fui detenido, no me fui detenido. <risa> me fue a dejar, pero sí, es verdad. Es verdad, me, me detuvo,、eh, el auto no era mío.、Eh, pasé a buscar a un o s amigo s y le pasaron las llaves que supuestamente no había bebido. Y yo había bebido, pero había bebido menos que ellos. a h e s a es buena. u e c u á n t a s botellas tú? Dos. Yo me tomé dos, l o d el resto sí tomó cuatro.、Ah. Así que. Yo estoy más sano que todos.、Eh, sí, <risa> no, y fue, fue verdad. Ella me detuvo. Eh, hizo parar el vehículo y yo iba manejando. Y en los nervios, 19 años, no me había parado todavía un carabinero, menos una, men una oficial mujer. No, no te había parado nunca una carabinera. Y me pide la licencia de conducir y yo le. Me pide la licencia de conducir, se la entrego y s o b r e la misma me pide que le dé el aliento. Y yo, la verdad, con los nervios y todo lo demás, le、sí、entendí que quería que le diera un beso. Me lo preguntó, el... me lo preguntó tres veces. Ahora que no s e a i s f e o pero lo... Ahora, no, no, no, si no digo que sea por lindo, yo entendí mal. Y ella, como yo no le respondía a su requerimiento, ella metió la cabeza dentro del auto. Y yo dije, ah, no, es verdad, que era un beso. Y le di un beso. Pa... Y ¿Y ¿Qué q u e r e que le h a g a s e ñ o r Yo pensé que era irresistible. ¡Borracho y tú! Ay, ay, ay. ¿Nos vamos? Por mí no me quedas. <risa> mí... Nos vamos. Nos van a llamar, van a preguntar quién es la dama. Yo tenía 19 años, s c o No, s、sí、i está bien. No, pero está buena para contarla.、Sí. oye, tengo q u e Yo tengo una que es muy. Me, me van a tomar detenido ahora después de años. Ah, tú verás. <risa> no, con un amigo. Esto no va a terminar, esto lo va a terminar en la tarde. Un amigo tomó mal la salida de. El puente San Pablo yendo hacia Rahwe. Ya. Era como a las 2 de la noche, si no era tarde. Y la tomó muy muy rápido. O sea, dentro del pavimento iba todavía, ¿no?、Uh -huh. Pero lo que no sabíamos nosotros es que a la salida del puente de San Pablo había control de gravinero, había unos conos. Pero saliendo el puente a 100.、Eh, es difícil no echarse el cono. Y. Asimismo, fuimos derechito contra mi cabo que estaba detrás del cono y yo vi, has visto c ó m o volaban vuelan los arqueros así、pues, ¿sí? ¿sí? ¿sí? sí, sí, sí, mismo vi pasar una cosa yo atrás en el asiento de atrás así mismo vas una gorra así no no la gorra no fue nada así vi pasar horizontal vi al carabinero y vengo, cuidado, ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Y siento lo e s、ah, que los que Igual iba y los arbolitos chiquititos salen de aquí gira ahí donde e s t a b a donde se quemó el de vuelta había un re buen t h s y para para acá no no r a z ó n de la fuerza y después v i e n e no no no no no i o no no no no no no no no no sé se había s u b i d o no no no no no no no no no no no no no no no no e o no no no l o no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no n Y ahí dejo la historia y después en la tarde le cuento. ¿Qué pasó cuando enfrentamos al f u r j ó n y al sargento que estaba firmado en el furgón? Por fin no me quedé sin penas, por fin no me quedé sin penas, por fin no me quedé sin penas, por fin no, no me quedé sin penas. Así comencé mi carrera como reportero policial. Así m e mito, viendo los c a r a b o l o s desde dentro. <risa>、no、había、vamos. que vivir in situ en la situación. Claro, reportero en terreno. Nos vamos, don Cristiano en el Lobo. Nos vamos hoy día, s、sí, i grabamos podcast hoy día, s、sí, i subimos todos los que tenemos atrasado. Disculpen a todos los que quieren escucharlo de nuevo para ver si nos pueden demandar por no, nuestros dichos. Pero prepárense para que tengan hacer doble turno porque en la tarde nos encontramos nuevamente. Agradecer a quienes nos hacen posible que estemos al aire: Carrasco Créditos y Blas Pascal School, uno de los mejores colegios de Osorno, ahí en pleno centro de Osorno, Rodríguez Conogigins. Visite también su página. Las Pascales, culpo.、Cool. Entonces, nos vemos、eh, mañana, tempranito, desde las 7 y en la tarde, a las 7 de la tarde también. Chau, chau. Que lo pasen bien. Chau, chau. Saludos para Soledad Hernando. Un besito para ella que tengan todos un bonito día. Y nos encontramos de nuevo a las 19 horas. Chau, chau.、Sí. Se lo merecen todo, así que. Se Merece también que quebré un poco el programa. Un saludo a los bomberos de Osorno. Nos envía otro bombero que trasnochó. Saludo a Cristian a Mauricio C. Altamirano que nos está escuchando online mientras viaja a Valdivia. Mira qué simpático. Un saludo para él entonces y a todos los que fueron al incendio de Anos. Y ya ratito le entregamos los datos. Yo, yo, yo.